del cielo una hermosa mañana desde el cielo una hermosa mañana. Busco la guía que me lleve a encontrar sabiduría Pero nada, mucha gente no sabe que la fe mueve montañas Si puede cambiar de repente lo que se conoce como Malarracha Llena eres de gracia, iluminas en momentos de desgracia Madre mía, para ti es mi alabanza we